Alta, vine a ver el sudamericano su 21, eh, Luis Lenti me invitó a, a dar una clínica en el torneo, así que estamos acá y bueno, obviamente que en que, que, eh, la parte final del armado de equipo, así que ya preparando todo para iniciar el lunes 13 de agosto. Muy bien, lunes 13 de agosto, iniciar la pretemporada en forma oficial, ¿con qué plantel hasta ahora, dijo Hasta ahora eh, vamos con cuatro nacionales de inicio, que son Romano Fernández Chávez, Walter Herman y Fernando Martina, más los jugadores jóvenes del club. Y, y con ellos vamos a empezar pretemporada y, y muy posiblemente juguemos el Super 20 con, con este plantel que te estoy mencionando. O sea, la llegada de Obanon sería para la Liga Nacional. La llegada de Eubanon está pactada contractualmente para mediados de octubre, sí. Mediados de octubre, o sea que arrancan con Romano Germán, Fernández Chávez, Martina, Yarini, Lema, Varale... Eh, Tomás Gutiérrez, y, Layana, que, La Llana, que... Flaco, que la Llana, el flaco La Llana. Claro, que el año pasado no tuvo casi oportunidades, este año en el Super 20 planificamos que tenga más eh, responsabilidades que, que las que tuvo, ¿no? ¿Y cómo...? cómo... Tomás esto vos, ¿no? De pasar a tener eh, un equipo con, con figura, con más jugadores de los que vas a arrancar ahora, que yo, por nombrar algunos, Donald Sims, este, Jerome Mellín, Juan Palo Cantero, este Diego Logripo, a pasar a tener un equipo también con los juveniles el año pasado, pero con menos participación, como bien vos decías, a pasar ahora a tener un equipo... Este, que, que el 50% son los chicos del club y sin y, y extranjero. ¿Cómo, ¿Cómo lo tomás? Eh, ¿A dónde le apuntan? Bueno, mira, Felipe Lava, que el presidente fue sumamente claro conmigo antes de, de generar la vinculación contractual para esta temporada, me dijo que, que el perfil del equipo iba a ser otro, que iba a disminuir el presupuesto... Eh, sobre todo con el tema de extranjeros y que quería darle más participación a a los jóvenes eh, so, inclusive más de la que había tenido la temporada pasada, así que eh, esto fue una comunicación clara de parte de él y si bien a mí me encantaría que sigan algunos jugadores de la temporada pasada, o hicimos toda la fuerza posible para que podamos mantener gran parte del plantel eh, la realidad era um, Eh, económica y, y, y por consiguiente deportivo es esta, así que yo estoy convencido de que el, el hecho de sostener el proyecto por dos años, los jugadores que se mantienen en el proyecto, el, con, el conocimiento del funcionamiento del juego Y, y apuntamos claramente a hacer un buen papel en la Liga de las Américas y en la Liga Nacional. El Super 20 se claro. toma como para que los chicos se sigan desarrollando, para, ten, para que, que veamos realmente cuál es el potencial del plantel sin los extranjeros. Y bueno, después Felipe también me dijo claramente que va, va a completar el equipo... Eh, cuando la Liga Nacional comience, o para la Liga de las Américas, pero que el, la idea es que se vaya consolidando el equipo entrada a la Liga Nacional. Así que lo acepto, lo asumo, es un desafío sumamente importante, porque Atenas no es un equipo que tenga capacidad o, o que le sea simple... Participar en la competencia y no ser protagonista Es una, una institución resultadista, está claro Y por eso esta temporada va a ser, te diría, mucho más difícil, compleja Que la temporada anterior Así que veremos si somos capaces de sostener competitividad con estas herramientas ¿Qué análisis haces, Nico, de lo que fue la experiencia en la Summer League En el showcase del ADC, donde estuviste presente? Mira Santiago, el análisis es positivo desde el lugar que la ADC intenta un nuevo espacio para ver jugadores que la mayoritariamente nosotros los entrenadores y los managers no conocen porque son jugadores de, más, al menos lo que nosotros vimos en el Summer League que se preparó para la ADC, son jugadores eh, nuevos que no han pasado por muchas ligas Eh, internacionales aún, que no han salido de los Estados Unidos, entonces es un mercado nuevo eh, y la ADC se quiso meter, se metió en un, en un lugar donde hay, hay muchas buenas ligas del mundo mirado de ese lugar me parece bueno como puntapié inicial eh, después no, no vi muchos jugadores de los que se presentaron ahí eh, apropiados para para al menos mi equipo de Liga Nacional. Sí, los vería alguno, inclusive alguno me gustó, para que sea complemento, que por ahí que sea una prueba, pero no vi ninguno para que sea importante, obviamente. Eh, entonces, eh, en principio creo que es positivo, me parece que con el tiempo debería ir perfeccionándose en algunos aspectos, hay cosas a mejorar, obviamente, eh, pero... Mmm, Habrá que ver los el, eh, comunicaciones contra todo un jugador de esa de ese grupo de los que vimos nosotros y habrá que ver si pueden insertarse, pero, pero al principio, como te diría que como inicio, me parece una buena idea. Y te consulto ahora, eh, cuando te llama Lava que te dice, mira, me llamó un tal Walter Herman que quiere volver a jugar, si bien vos lo conocías, ¿cómo tomaste la noticia? Bien, mirad, a Walter. Yo lo conocía de obras, lo tuve y me parece que teniendo, que es lo que le dije a Felipe en su momento, que no lo veía para tirar del carro del equipo, para ser un jugador de muchas responsabilidades y muchos minutos, lógicamente, porque primero que viene un, act un año de inactividad total y eso en la alta competencia, si no se administran bien las, las cargas, puede ser nocivo. Y luego porque su veterinaria eh, implica que tenga calidad de minutos. Entonces, lo que le dije a Felipe en su momento y a Bruno, con quien hablamos más, que si venía Walter tenía que ser un jugador para darle calidad de minutos. Y eso implica de que sea relevo, o no importa si es relevo o titular, pero que comparta las posiciones donde él juega con otros jugadores y que no tenga... ...una responsabilidad exclusiva, digamos, ¿no? Así que... pero lo tomé bien... Eh, ...sabiendo de que... ...de que, bueno, nosotros necesitamos hacer el equipo lo más largo posible... ...porque cuando juegas Liga de las Américas y Liga Nacional... ...si no tenés un plantel largo y no administrás bien las cargas de trabajo... ...la carga de partidos... Eh, ...es muy difícil sostener la competitividad en los dos planos... ...así que desde ese lugar lo vi muy positivo... Eh, inclusive me parece que si él llega bien físicamente y mentalmente a una etapa decisiva puede ser un jugador decisivo así que lo noté lo, lo, lo tomé lo tomé bien desde ese lugar y, y creo que le encontramos un espacio eh, que, que que puede realmente rendir con plenitud La última de mi parte Después de una gran temporada como la anterior Tal vez un poco agridulce el cierre ¿no? Por esa barriga de San Martín entre ustedes ¿Qué objetivos tenés? Porque como bien marcabas Tienen tres desafíos importantes El primero, el Super 20, jugando con lo que tienen Después la Liga Nacional Y la Liga de las Américas Que es algo muy importante para un Atenas Que ha vivido muchos años de glorias internacionales Pero que estuvo alejado hace bastante tiempo ya Te diría que la principal motivación Que tenemos es que Atenas vuelve al plano internacional y a la Liga de las Américas, que es el torneo más importante del continente. Que Atenas vuelva a jugar eh, a nivel continental es un aliciente para todos. Y, y la motivación de todos, del colectivo, es que no solamente Atenas vuelva a insertarse entre los protagonistas a nivel nacional, sino que vuelva a insertarse también a nivel internacional entre los mejores de, de, de América, ¿no? Así que nuestra motivación es ir construyendo el mejor equipo posible, sabiendo de que al principio de la temporada los jóvenes van a tener un lugar protagónico, pero eso lo tomamos como una parte de la construcción importante para lo que va a ser el final del año. ¿no? A nosotros como equipo nos van a evaluar por cómo eh, nos, nos vaya a nivel Liga de las Américas y a nivel y de y la Liga Nacional. Así que tenemos claro de que la primera parte de Super 20 va a ser de construcción y, y que luego los dos, en los otros dos torneos queremos hacer un buen papel. Así que la motivación pasa, es, es muy grande. Atenas hace mucho tiempo que no está en un torneo internacional y, y queremos que, que, que su regreso a este plano sea de buena manera. Estamos hablando con Nicolás Casaránguida, el técnico de Atenas de Córdoba, eh, acerca de la actualidad de su equipo, el armado el equipo, eh, y cómo ves el armado de, de, de los demás equipos, ¿no? de, lo, de lo que te vas enterando, eh, ¿qué, qué opinión tenés de lo, que, de lo que estás escuchando, de lo que ya está confirmado y, y, y de la manera que los equipos van a encarar primero el Super 20 y después la Liga Nacional. Veo que es una liga distinta a otros años, ¿no? Especial, con menos movimientos en el mercado que otros años. Creo que esto, el tema dólar y, y la inestabilidad nacional en la parte económica ha, ha pegado también en los, los equipos. Pero ve, veo claramente dos o tres equipos que han salido fuertemente al mercado a ser a, a lo más competitivo posible, lo veo en San Lorenzo, en eh, instituto Instituto creo que mantuvo gran parte de su plantel y tuvo una gran temporada la temporada pasada y, y este año demuestran que mantienen gran parte de su equipo y eso es eh, una ayuda importante para eh, que, que las cosas salgan bien. Después veo interesante el armado de gimnasia de Comodoro, de vuelta, que hizo las cosas muy bien la temporada pasada y, y sostiene gran parte del equipo y, en, y ahí incorporó al jugador americano-venezolano, que puede ser importante. Y también me gusta Formosa, creo que en el juego interior hicieron una mejoría marcada con... Bueno, manteniendo a un jugador muy importante como Crawford, sumando a Alessio, así que me parece que, que Formosa también puede estar bien y Boca me parece también que es un equipo que va a dar una, una versión mejorada. Lo que Narbarte ahí supo sostener parte de lo que le fue, lo que, le hizo, lo que, lo que mantuvo bien al equipo y las incorporaciones me gustan. Y luego veo un, un, un lote de, de equipos que van a buscar competitividad, eh, veo paridad. Eh, y, y eso me parece que, que ahí es donde se nota que no hay grandes movimientos en el mercado. Eh, esa, esa es la manera que estoy analizando. Después veo algunos equipos que están, sobre todo los que están con más dificultades, Eh, noto que, que están más lentos en la confirmación de, de fichas, eh, y eso habla un poco de, de la situación económica ¿no? de toda la liga. Exacto, exacto, exacto. Bueno, lo que estás viendo ahí en, en, en Salta, ¿qué, qué opinión tenés ver, de, de esta camada, de esta generación? este Y, y el momento hasta aquí del equipo, ¿no? Bueno, en principio eh, veo muy bien a Chile que es una camada, en la clase 98 ya lo hizo bien, y Daniel Frola viene trabajando muy bien con las distintas camadas, pero esta es muy buena la de ellos, e inclusive tienen varios jugadores que no pudieron venir a este torneo, que están jugando en el exterior, y me parece que es uno de los equipos eh, más interesantes que ha cambiado un poco su dinámica de, de lo que Chile generalmente demuestra en estos torneos, ¿no? Eh, y luego anoche vi a Brasil-Argentina, lo vi muy bien a Brasil, realmente eh, jugó un partido muy sólido y Argentina no pudo, no pudo sostenerse bien en el juego, hubo una supremacía marcada de Brasil. Pero bueno, va a estar lindo el partido del viernes, Uruguay-Argentina, creo que ahí va a haber paridad y, y me parece que es un torneo valioso que los sub 21 mantengan competitividad internacional a nivel sudamericano eh, porque es una edad donde los chicos pasan de la U19 a la mayor y hay un bache demasiado grande, así que más allá de los resultados y de los momentos de los equipos, creo que lo más importante es que eh, a esta edad los chicos puedan mantener competitividad este, y que este torneo que se hace en muchos lugares del mundo eh, se haga también en en estos, eh, por esto, por estas regiones, ¿no? Así que eso creo que es lo más valioso del torneo, que se pueda sostener y que se siga haciendo año a año. Nico, muchísimas gracias por este contacto, es lo mejor para la temporada, este, como bien dijiste, una temporada distinta, así que bueno, eh, a, a pelearla nuevamente. Un abrazo enorme. ¿eh? Dale Fabián, te mando un abrazo grande para vos, Santiago, y a la gente que los escucha. Hasta luego. Muy bien, las palabras de Nicolás Casalanguida contándonos un poquito la